Hola, somos los, los alumnos de sexto B y vamos a entrevistar a Elena. Me, me llamo Jorge y yo soy David, también de sexto A. Aquí tenemos unos belenes que ha hecho la clase de sexto B y sexto A. Eh, esto esto como ves están hechos a manos. está hecho a mano. Bueno, de de materiales, bueno, pinzas y todo eso. Bueno, vamos a ver los de sexto B. mira esto es el los pelén de sexto b y, y algunos de sexto a qué materiales habéis usado eh, eh plastilina cartón papel un poco de todo bueno vamos a entrar a la clase de sexto b. Toca la puerta vamos a hacerle una Vamos a hacerle unas preguntas a Elena y a nuestros compañeros de clase. Hola, hola. hola buenos días. Pues buenas. Elena, ¿no, ¿te importa que hagamos una entrevista a los alumnos? Sí, sí, adelante. ¿Qué queráis? Bueno, ¿Te vas? podemos hacer a ti algunas también? Vale, luego si queréis preguntarle a los chicos que son más importantes. Eh, Tú. Hola. Eh, a ver, eh, ¿tú cómo, cómo has hecho los melenes? Eh, Pues los he hecho con plastilina, cosas de mi casa, y también con cartulina y paja. ¿Te ha costado mucho? Mm, bueno, un vale. poco. Vamos a entrevistar a otro. Lucina, eh, Hola, ¿qué tal? Tú también has hecho un melén, ¿no? Sí. sí. Vamos a hacerle otras preguntas a otros compañeros. Ah, sí. Hola. Hola. Eh, ¿tú te costó mucho hacer el trabajo de o oh, lo pelen, vamos? Bueno, un poco sí. Vale. vale. Bueno, ¿qué materiales usaste tú? Plastilina, paja, unas servilletas y Pues, eh, ¿Qué fue lo que más te costó hacer? Pues lo que me más me costó hacer fue el ángel, se, caí, se caía siempre las alas y bueno, me costó un poco hasta que se pegaron bien. Vale. Bueno, vamos a entrevistar a Elena. Elena, ¿eh, ¿dónde se te ocurrió la idea? De lo que la ¿Dónde se me ocurrió? Pues nada, un día estaba pensando a ver cómo podíamos adornar el pasillo y dije, uy, pues sería muy buena idea eh, lo de hacer unos belenes, que cada niño cogiese una caja de zapatos y con cosas recicladas, con otros materiales, pues, pues intentar hacer un, un pesebre. Y a los niños les gustó la idea y lo hicimos y la verdad es que ha quedado muy chulo. ¿Vais a hacer algunas cosas más para Navidad? ¿Te parece poco lo que estamos haciendo? ¿Cuántas cosas hemos hecho para Navidad? Un montón. A ver, ¿cuántas cosas? Pues las ventanas que están decoradas. Están todas las ventanas decoradas. Hemos hecho, ¿Qué hemos hecho? Que ahora además hay muchos niños repartiéndolo por ahí. Eh, también unas postales de, para felicitar la Navidad a todos los profesores y profesoras. Y luego, además, hemos hecho también... ¿Qué hemos hecho? ¿Un qué? Eh, un árbol hecho con palomitas y... Y, y una color. cosa que nos va a servir para todo el año, que es un... un calendario con nuestra foto. A ver, enseñadlo. Mira, ya hay uno. Enseñadlo si quieres. Eh, este calendario es de Raúl. Eh, y va es muy original. va vestido de Papá Noel... Y es su cara y se ha puesto la corona. Luego, por ejemplo, Laila ha elegido ser. No, este va de Rey Mago. Y Laila ha elegido ser papá Mamá Noela. Eh, eh, y se ha hecho un vestido de Mamá Noela. Y aquí tenemos varios modelos. mira Adrián Palazón también ha elegido ser Papá Noel, se ha dibujado un reno. ¿vale? Hemos hecho muchas cosas para Navidad y yo creo que ya está. Vale, pues aquí nos despedimos. Bye, bye a toda la clase. Hasta luego. Hasta luego. Encantado. Hola, soy David, como ya me he presentado antes y voy a, vamos a hablar con un compañero mío de mi clase. ¿Cómo te llamas? Michelle, soy de sexto B. Vale. ¿Cuál es tu Belén? Este. ¿Te ha gustado hacer esta experiencia? Sí, me ha encantado. ¿Cuál ha sido la figura que más te ha gustado hacer? Pues este, eh, el niño Jesús. ¿Y la que más te ha costado? La Virgen María, porque ahí, ahí cuando le tuve a casa, las piernas se caían, no se pegaban. ¿Qué te ha gustado hacer más? Eh, ¿Decorarlo o hacer las figuras? Hacer las figuras. ¿Has utilizado mucho material? Mm, sí. De todos los belenes, incluir el tuyo, ¿cuál es el que más te ha gustado? Pues uno que es de mi amigo Jorge. ¿No lo y... podías mostrar? Vale. Bueno, ¿Cuál es? Sí. Muy bien. Vale. ¿Te ha gustado mucho? Sí. Bueno, vamos a entrevistar al creador de este belén que le ha gustado a mi compañero. Se llama Jorge y también es presentador y nos va, nos va a dedicar unas palabras. Jorge, eh, ¿cuál es que más, ¿qué figuras te ha gustado más hacer? Eh, el, el, el, el rey moro este, el negro, y, y el niño Jesús. Eh, eh, ¿qué te ha gustado más? ¿decorar el Belén o hacer las figuras? Eh, hacer las figuras porque me entretenía mucho y el que más, más más más lo que más te ha costado hacer qué ha sido eh, la figurita esta que y... se si en las piernas los brazos y le tuve que poner cola vale aparte bueno adiós Hola, soy Luisina de Sexto B y aquí tengo un compañero que ha hecho un Belén y ahora le vamos a preguntar qué cómo lo ha hecho y... y bueno, nada. Hola, soy Mariano y soy de Sexto B, me encantó. Eh, ¿Cómo... Qué se, te, qué se te ha ocurrido hacer primero? Pues lo primero que se me ocurrió fue hacer el niño Jesús. ¿Y te ha costado? No, mucho la verdad. ¿Y cuál es el que más te, te ha costado? El ángel. Siempre se le caía en las alas y bueno. ¿Te ha gustado hacer este Belén? Mucho. Eh, ¿Y qué materiales has utilizado? Pues cuatro materiales. Cartón, plastilina, paja y... Y algo de papel. Vale, y... Mmm... ¿Cuál es el que más te ha gustado de todos los pelenes que hay aquí? Pues, pues el que más me, me ha gustado es, es aquel de allá al fondo. ¿Eh? Ese de ahí. Eh, a ver, enséñanoslo. La verdad, la verdad es que está muy bien hecho. Yo no lo hubiera hecho mejor, la verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno... Eh, les dejamos aquí, eh, adiós y que tengan una feliz fiesta.